El torneo que viene. Anaí Boigues, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Juan Pablo, buen día. ¿Todo bien?、Va? Todo bien. Bueno, Anaí Boigues es delantera de Belgrano que está haciendo la pretemporada y juegan un amistoso esta noche, ¿no? Sí, jugamos un amistoso hoy a las 20 horas、eh, contra Carro Quemado. Bueno, ¿cómo se están preparando? No para el amistoso, sino digo en general. La verdad que nos estamos preparando muy bien. Una pretemporada que. que fue fuerte, tuvimos varias semanas de acondicionamiento con pelota, después tuvimos tres semanas solo físico, que ni siquiera llevábamos los botines del entrenamiento,、eh, muchas pasadas, médanos, de todo hicimos. Mira. Y bueno, esta semana volvimos a, al predio para, para hacer un poco de pelota, y bueno, Mauro ya estuvo parando un poco el equipo para hoy, y bueno, para lo que se viene, por supuesto. Bien, Mauro es Mauro Sendoya, el DT que ya estuvo、eh, el año pasado.、Y、Belgrano, la verdad es que fue mejorando con el correr del año. Vos te sumaste con Antonella Chico en, en el último tramo.、Eh, ¿cómo, ¿Cómo se sintieron recibidas? ¿Cómo, ¿Cómo definís esa experiencia hasta ahora? Mira, yo la verdad que me sumé a los entrenamientos con las chicas en agosto del año pasado, a pesar de que no podía jugar porque no estaba abierto el libro de pases. y la verdad que es un recibimiento muy cálido el que te hacen así para ahí es un grupo humano hermoso、eh, es más、eh, de las primeras cosas que, que te dice el cuerpo técnico cuando te incorporas es que, que tenés que sumar al grupo que, que el grupo es muy lindo y muy unido y que, y que si venimos es para para aparte de lo futbolístico para sumar a lo humano、eh, Así que nada, después se fueron sumando el resto de las chicas y, y las incorporaron de la misma manera.、Uh -huh. La verdad, que, que muy contentas, todas las que l l e g a m o s muy contentas de, de cómo nos han recibido con las puertas, con, con, las puertas, con los brazos abiertos. Bien,、eh, y Anaí, deportivamente, ¿cuál es la expectativa frente a un torneo que viene en el que, bueno, All Boys、eh, parece el equipo a vencer siempre, eh, tiene eh, más. Más trabajo, más recorrido, más formación. Deportivo McAllister se ha reforzado mucho aparentemente para este torneo a partir de jugadoras que vienen de rumbo a Vélez. ¿Belgrano en ese sentido, cuál es el objetivo? Bueno, Belgrano tiene una base que viene trabajando con Mauro,、eh, que, que nada, viene, viene sumando. Bueno, como vos dijiste, ha ido mejorando. Las chicas,、eh, si no me equivoco, terminaron terceras el año pasado. y nada siempre es superarnos y estar lo más arriba posible、eh, siempre decimos a la pelea vamos a, a, a intentar sumar en todos los partidos y terminar el campeonato lo más alto posible y... tenemos tenemos altas expectativas para este año y, y bueno vamos a ir con eso con la mente con la mente puesta en, en, en cada partido y en cada rival、eh, Como, como ellos vienen trabajando. Yo lo, en un momento lo vi más de espectadora, digamos, y después, bueno, en el provincial, cuando me pude sumar,、eh, el, el cuerpo técnico conoce a los rivales o, o los va analizando y, y para el equipo de acuerdo al rival que tenemos y se trabaja en eso. Así que, nada, la verdad es que tenemos muchas expectativas para, para este año, para este torneo. Anaí, ¿el, ¿el torneo tiene fecha ya? Sabemos que en, la, en estos últimos días se estaban reuniendo para definir. ¿Ya se decidió o todavía no saben la fecha de comienzo? No, por lo menos nosotras no, no tenemos información sobre la fecha del, del inicio del torneo. Bien. ¿Y qué análisis haces cuando miras un poco para atrás? Vos,、eh, hoy hoy está lleno de pibas que juegan al fútbol. La verdad que es hermoso ver la cantidad en distintos equipos y también en distintos niveles, pero más allá de, de los resultados y demás. Eh, vos sos un poco más grande, ¿qué, qué, qué reflexionás cuando mirás dos, tres, c u años t r o a atrás, cuando esto、eh, parecía incluso tan lejano,、eh, esta organización, este interés de la comunidad por el fútbol femenino? ¿Cómo lo ves hoy? ¿Cómo lo vivís? Mira, yo veo que todavía hay muchas, muchas cosas que, que cambiar, que muchas luchas todavía por, por ganar.、Eh, todavía le cuesta seguir ganándose el espacio al fútbol femenino en algunos. En algunos aspectos pero la verdad es que, que me alegra muchísimo me da mucha felicidad ver cada vez más chicas desde más c h i q t i t a s dentro de los clubes、eh, es más nosotros hicimos la pretemporada con el su 16 y la verdad es que me llena de orgullo y de satisfacción ver que, que a pesar de, de, de l a d i f i c u l t a d d e los clubes apuestan al fútbol femenino y que y que se siguen sumando、eh, lo que pasó con All Boys en la Copa, la verdad que eso también、eh, demuestra a las nenas, es una pantalla para que las nenas vean que, que hoy en día es más fácil, no sé si fácil, pero está más cerca、eh, si su sueño es jugar al fútbol.、Eh, y la verdad es que uno le, ya, lo tocó ya de grande,、eh, ya se, se nos pasó un poco esa ilusión de, de ser futbolista、eh, a ese nivel, pero, pero la verdad que las nenas hoy tienen, Tienen en qué soñar, pueden llegar si quieren llegar más arriba. Y la verdad que eso es, es muy lindo. Y nada, que, que se esfuercen. Tienen que esforzarse, entrenar y ponerse sus su, su propios objetivos, ¿no? Anaí Boygues, gracias por el contacto, la charla. Suerte esta noche en el partido. A partir de las 20 horas van a jugar en el nuevo Rancho Grande, Belgrano y Carro Quemado. Y si quieres agregar algo más, por supuesto, te escuchamos. Eh, bueno, muchas gracias por, por la nota.、Eh, los esperamos a todos esta noche. Y no, nada, que, que siga creciendo el fútbol femenino. Gracias de vuelta y abrazos. Abrazos, chao, chao. Anaí Boigues es delantera de Belgrano ahora. Estuvo en o l b o i s varios años y, y este, fue una goleadora importante. Ahora juega en Belgrano, que está armando su equipo para afrontar el torneo de la Liga Cultural.